Ahí vano a hablar con Matías Lamos. Puede ser en vivo para uno contra uno. Dale. Eh, estamos en vivo para uno contra uno Radio. Eh, Matías traverse que habían Pérez saludando, Matías Lamen. Hola Matías, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. Eh, gracias por charlar con nosotros en el aire de M570 en Radio Argentina. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo todo muy bien. Eh Imagino que están muy entusiasmados con este nuevo proyecto que están iniciando en el básquetbol profesional, si bien lo vienen haciendo, recuerdo haberte visto en el Pre-Federal en Pedro Echagua hace un tiempo cuando San Lorenzo todavía no intervenía en la Liga Nacional de Básquetbol y hoy, ya poco tiempo después, eh, soñando con armar el equipo de la Liga. Sí, la verdad que sí, para nosotros es un sueño hecho realidad porque, como bueno, el, el otro día me, me comentaba un amigo de Comisión Directiva que hace dos años que, que jugamos el presederal, ¿no? Y, y ver que en dos años se ha logrado todo esto, que San Nelson, como, como decíamos recién en la conferencia de prensa, tiene, tiene un proyecto sustentable, un proyecto que no, no implica solamente la compra de la plaza de la Liga, sino trabajar en divisiones inferiores y y volver a vuelo, ¿no? Con, con todo lo que significa eso para nosotros, el contenido simbólico que tiene para nosotros que, que el básquet sea el primer deporte que vuelve a a jugar en vuelo, que volvemos a hacer de locales en vuelo, la verdad que para nosotros es Es una, una sensación muy fuerte, una emoción muy grande y, y la verdad que de poder hacerlo con, con la vuelta de, de San Lorenzo a la Liga Nacional, creo que, que todos salimos beneficiados, ¿no? el básquet argentino, la Liga Nacional y, y, y bueno por supuesto San Lorenzo, que es por quien nosotros velamos y eh, el club que, que nosotros amamos. Mucho profundizaron con respecto al proyecto habló fabián borro lo escuchamos en vivo también a, a tu análisis y al de marcelo tinelli me gustaría profundizar al menos un minuto más te robo eh, con respecto a el acuerdo con 9 de julio de río tercero cómo se fue solidificando de qué manera lo fueron construyendo y básicamente cuáles son los pilares fundamentales de este acuerdo Mira, el acuerdo tiene que ver puesto con Bueno, con la sesión de la plaza, con, con jugar eh, en, en el lugar que ocupaba 9 de julio, con algunos proyectos importantes que tiene el club de julio también, que San Lorenzo solventaría económicamente, por supuesto que era un desembolso de dinero por parte de nuestro club para hacerlo, y, y después eh, bueno, le, ahí hay otras cuestiones que tienen más que ver con lo deportivo. Pero lo están construyendo con una alianza deportivo o como una compra de plaza? No, no, le es eh, que la Hacienda lo, lo material, digamos, que tenga no solamente desembarse de dinero, sino que, que tenga también una posición deportiva. ¿Y están cerca de contratar a Julio Lamas como entrenador? Preferimos no hablar de nombres propios todavía. Preferimos no hablar porque, bueno, ustedes saben mejor que yo cómo está la, la situación del básquet y, y nos han pedido que de nombres propios aún. Eh, el Papa y su padre jugaron básquetbol. ¿Lo tienen en cuenta esto al momento de tomar la decisión? Sí. Sí, por supuesto, además siempre que lo visitamos a Francisco siempre nos, eh, siempre nos dice lo mismo, no siempre nos, nos cuenta cuando, cuando es que su papá juega al básquet y que era uno de los deportes que él iba a ver, así que seguramente vamos a, a armar algo para, para asociar la imagen del papá a eso. Y la última, cuando hablan de un proyecto sustentable, ¿cuáles serían los objetivos de San Lorenzo en la Liga Nacional? ¿Los deportivos y los que tienen que ver con la cuestión institucional de San Lorenzo como como estructura social dentro del país? Ya sacándolo de Boedo. Absolutamente. Nosotros desde que asumimos hemos tenido un, una impronta importante en el sentido, ¿no?, en, en la recomposición del tejido social del club y creemos que el básquet en eso puede ser importante también porque... El hecho de jugar en vuelo nos va a dar seguramente la posibilidad de, de que muchos chicos que, que por ahí hoy no, no no tienen la posibilidad de hacer deportes hacer que lo hagan a través del básquet a nuestro club. Así que esa es la idea que tenemos nosotros, Eso es, eh, me parece el, el principal objetivo que tenemos fuera de jugar en primera en, en la liga de básquet. Y además... Eh, la Vuelta a Buedo, que tanto se mencionó y tanto han luchado y tantos escritorios se han recorrido y dieron vuelta por los jugados y los hinchas hicieron tantas cosas, el hincha tan importante en el club y que ustedes lo han valorado y tanto en San Lorenzo y se han puesto al lado de ellos a trabajar, se va a dar con el básquetbol. Es algo muy bueno también para la Liga Nacional, entendiéndolo eh, desde el lugar de dirigente deportivo y desde el lugar de una disciplina profesional que, que va a marcar un hito en la historia de San Lorenzo, en definitiva para la Liga, creo que para la Liga es un, también es un paso muy importante. Parece que, que, que los dirigentes del básquet eh, pueden aprovechar este envión, pueden aprovechar lo que lo que significa el ingreso de San Lorenzo a la Liga y creo que para la disciplina y para el básquet que seguramente es el segundo deporte de Argentina, va a ser importante el ingreso de, de nuestro club y, y, y tiene que saber aprovechar y capitalizar todo lo que todo lo que va a generar San Lorenzo en la Liga. La el acuerdo con con entre San Lorenzo y 9 de Julio es por dos temporadas, al menos en un principio inicialmente. Así es, es por dos temporadas, pero, pero después la, la idea es que la, es que la plaza le queda a San Lorenzo. Te mando un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo, Matías. Otro para ustedes, un abrazo. Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo de Almagro, eh, charlando con nosotros en, en Uno Contra Uno Radio. Escuchamos a Tinelli, escuchamos a Fabián Borro, escuchamos la conferencia, el anuncio y tuvimos la posibilidad de preguntarle algunas cosas. Lo vamos a profundizar con el correr de las horas, eh, los detalles del acuerdo, porque en definitiva también queremos que cada uno de ustedes eh, conozcan algunos detalles del acuerdo entre... 9 de julio de Río Tercero y San Lorenzo de Almagro pero tuviste la chance de escuchar en la voz de los protagonistas aquello que nosotros como periodistas te venimos informando hace tiempo que es el regreso de San Lorenzo a la Liga Nacional de Básquetbol y la alianza deportiva con el esportivo 9 de julio de Río Tercero hablamos con Matías Lamens y vuelvo para que Noe me cuente el panorama allí en San Lorenzo antes de despedirla Hola Matías, seguimos acá, estamos esperando si podemos hablar con Marcelo Tinelli hay mucha prensa en el medio a ver Vamos a ver si podemos tener la palabra de Marcelo Tinelli en unos minutitos.